Tesalónica yactaman apóstol Pablo pa iskaykach cartaskan Punta kajka títulom Carta pa khalyarininmanta Nyuha Pablo um Silvano ang Hinas pa Timoteo ang apachimoikiko kay karta ta Tesalónica yactapiñiskunaman Hamkunakha Dios taytawang Hinas pa Señor Jesucristo an mi Dios taitatawan señor jesucristo ta mañacuchcani jamkonata favorre ...y en aspa ja o jesucristo dios pa juzganan manta wauge panellaikona dios mantuko y tiempo gracias Jonaiko Alin macha hija chatá chay jaroanaiko, jamkunapa yñiniikichik y ápakus. chainsata خسا بكمآ بكويا نكويني كيتشيك ميراس خن رايكم خاتي كتشاس خكاس باي كيتشيكpas chainsata غنيا كريتشس خكاس باي كيتشيكpas patienceياؤان يهناس بايني وان أقانتاس خاي كيتشي رايكم ديوز مان يخش Cherai kom nyakarichkan kichikpas. Dios ja justo, am kunan nyakarichisogne kichik ...chaina chayna nyakari kunan taja ni mi samaita hoy kichik nyuhaikomangwan. Chayna taja kichik señor Jesucristo, pachamanta ate hijoskan ángel nin kunawan orupachkarni na pihina inaspam Dios manarichse kunatawan señor Jesús manta. Alguien noticia manaca su venga conja. paiconaja Señor paja manta y naspa su manta y causa señor talabanjaco. En abtín llapa y admira conjaco Chai pim jam kunapas kan kichik. y tiempo mañapuikiko. Dios ninyi chikiya Jesus pichisun kichi. Jesus hay kichi manghina. Ati ninyong ya komplecion tukoy ayling monas hay kichi ta. Komplecion tayya inini kichi kuangroras hay kichi tapas. Chay Dios ninyi Señor Jesucristo favorisesoptikichi. Señor Jesus pasooting atun jasja kanja hamkonapi. Paipitahme hamkonapas atun jasja kan kichi.